una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias